hombre blanco hablar con lengua de serpiente En este boletín del diario elcomun.es por Manitú continuamos hablando esta semana de las extraordinarias noticias que nos trae el gobierno de progreso que asegura que España demuestra su fortaleza con un nuevo récord de ocupación laboral más de 22 millones de personas en el tajo El hombre blanco nos asegura que esto es reflejo de la estabilidad y del futuro tal vez motivado por estas buenas noticias el presidente del gobierno pedro sánchez en la reunión del consejo europeo que está analizando en bruselas la situación de ucrania ha declarado que españa se suma al programa de la otan que comprará armamento a Estados Unidos para su guerra en ucrania lo que no cuenta el hombre blanco es que las familias tienen cada vez más dificultades para realizar una simple compra de alimentos, que siguen produciéndose suicidios de personas antes de ser desahuciadas de su vivienda y que mujeres mueren por errores en los diagnósticos del cáncer de mama. Luego entonces, ¿cómo se explican esas buenas noticias económicas y cómo se justifica el gasto militar obsceno en una guerra ilógica? El aumento de la economía española es un crecimiento capitalista muy anticuado que se produce como acumulación por plusvalía absoluta, es decir, extrayendo más valor a través del alargamiento e intensificación de la jornada laboral, no mejorando los medios de producción. España crece económicamente mediante la explotación extensiva, más horas, más intensidad, en lugar ...de la innovación intensiva, más tecnología, más eficiencia. ¿Pero esto, amigos y amigas, se produce porque es una maldición que nos ha caído del cielo? No. Para ello, la Unión Europea ya nos había condenado desde hace décadas... ...como país a limitarnos a actividades como el turismo, que es una actividad... ...que se presta a las jornadas laborales extendidas, horarios esclavizantes y a la congelación de los sueldos. Así ocurre también con otros sectores como el transporte, el reparto a domicilio, los falsos autónomos o la agricultura intensiva. Las consecuencias de este nefasto modelo económico para los trabajadores llevan a la precarización de sus vidas y un futuro insostenible. Para la economía nacional tampoco es positivo, pues produce una baja productividad estructural, la dependencia de sectores inestables como el turismo masivo y la dependencia también de los intereses económicos extranjeros. Sin embargo, pese a la lamentable situación social, sí hay dinero para comprar armamento a los americanos. ¿Alguien puede creer que España uno de los mejores y más sumisos clientes del entramado armamentístico de la OTAN realmente va a embargar como ha prometido la venta de armas a los sionistas para dejar de ser colaborador del genocidio del pueblo palestino tú tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente en lugar de en lugar de recortar loco gasto militar Tú ser su mejor cliente, hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Seguiremos informando hasta la victoria siempre. Compañeras y compañeros, bienvenidos a nuestra cita semanal desde la voz de la clase trabajadora. Aquí resumimos los hechos más relevantes de la lucha obrera en España y en el mundo, desde una perspectiva de clase. En España crecen los conflictos en la industria y en el sector servicios. En Vigo, Galicia, el Comité de Empresa de Borg-Warner, con centros de trabajo en Vigo, Nigran y Oporriño, ha convocado huelga indefinida a partir del 15 de octubre. Ante el incumplimiento sistemático de la empresa en la actualización de las categorías profesionales y del Plan de Igualdad, pactado en octubre de 2023. Los sindicatos acusan a la dirección de vulnerar la libertad sindical y reclaman la apertura de la comisión negociadora antes del 30 de noviembre. En la misma zona, la empresa auxiliar de automoción Aguel Vigo, ubicada en el polígono de Ocaramuso, ha señalado la pérdida del contrato con Stellantis y la expectativa de hasta 120 despidos por caída de la carga de trabajo. En el ámbito de la sanidad pública andaluza y manchega, miles de empleadas y empleados denuncian que los presupuestos del curso 2026 no contemplan la reposición efectiva de plantilla ni medidas para reducir las listas de espera, lo que según sus representantes equivale a una privatización encubierta del servicio público. El pasado miércoles 15 de octubre de 2025 se desarrolló una jornada de huelga general y paros en España, convocada por los sindicatos SAT, USTEA, Intersindical, CGT, UGT y Comisiones Obreras, junto con organizaciones estudiantiles y movimientos de solidaridad internacional, todo ello en apoyo al pueblo palestino y en lo que califican como complicidad del Estado español con la ofensiva en la Franja de Gaza. Los paros incluyeron franjas horarias específicas, paros de 24 horas en algunos sectores y movilizaciones simultáneas en más de 25 ciudades del país. En cuanto a servicios mínimos, la Comunidad de Madrid fijó, por ejemplo, un 80% de trenes de metro en hora punta, un 30% de autobuses urbanos y un personal sanitario equivalente a fines de semana. En Cataluña, el Gobierno regional estableció servicios mínimos del 66% para el transporte público, garantizando igualmente presencia mínima de y sanitaria, servicios mínimos y los sindicatos que los sindicatos han calificado como abusivos. Respecto al seguimiento, algunos gobiernos autonómicos lo calificaron de reducido, si bien las manifestaciones sí que han sido multitudinarias. las manifestaciones y piquetes se registraron momentos de tensión. En Barcelona hubo confrontaciones con la policía, con al menos 15 detenidos según fuentes oficiales. La jornada cumplió una función simbólica potente. Puso en evidencia una articulación entre la cuestión internacional, solidaridad con Palestina y el mundo del trabajo. Sin embargo, en lo que a paralización efectiva del trabajo respecta, los datos indican que el impacto masivo no se alcanzó en todos los territorios y sectores. Aun así, la movilización generó visibilidad, unió sindicatos con movimientos estudiantiles y permitió que la cuestión de la internacionalización de la lucha obrera entrara en la agenda de manera explícita. También hay señales de tensión en la clase trabajadora internacional. En Francia más de un millón de personas se manifestaron el 18 de septiembre contra los recortes de gasto público reclamando el coste de la crisis, que el coste de la crisis no recaiga sobre la clase trabajadora. También en el país Valo, galo, los trabajadores de ferrocarril SNCF han anunciado paros prolongados contra la reforma del transporte público y la apertura a la competencia, planteando una ofensiva global del capital sobre los trabajadores del sector. Estas movilizaciones muestran que la ofensiva para reducir costes laborales, precarizar el empleo y desregular convenios no es solo estatal, es global. La clase obrera internacional la resiste, se organiza y exige otro reparto. Más allá de cada conflicto concreto, sea una planta automovilística en Galicia o una reforma pública en Francia, lo que está en juego es la capacidad de la clase trabajadora de defender sus condiciones de vida y de impedir que la transición, la automatización o los fondos públicos acaben siendo herramientas para precarizar el empleo. Cada uno de estos hitos vemos que el capital no negocia de buena fe, sino que impone condiciones de ajuste y recorte. La capacidad de movilización y de organización sindical es clave para revertir estas dinámicas. Las victorias o avances solo se logran cuando los trabajadores se unen, coordinan y elevan sus demandas más allá de lo mínimo permitido. Desde el común lanzamos un mensaje claro, la voz obrera no se apaga, se multiplica. Porque mientras exista explotación, salario insuficiente, inestabilidad, jornadas largas y servicios públicos que se recortan, la lucha de clases sigue activa. Continúas escuchando el roletín sonoro de elcomún.es, información internacional. En esta cuarta semana de octubre, seguimos hablando de las diversas provocaciones y amenazas de la administración estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela y su legítimo presidente Nicolás Maduro, y esta vez también contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que acusan de connivencia con el tráfico de droga. Si bien es cierto que Colombia es el mayor productor de cocaína a nivel mundial, es de un grado de cinismo extremo afirmar que Petro es el causante de ello ya que Colombia es el epicentro del tráfico y sobre todo la producción de droga de América desde hace décadas y no precisamente desde que tiene un presidente de izquierdas. Es el primer presidente colombiano del siglo 21 sin conexiones con el narcotráfico, a diferencia de la mayoría de sus predecesores de derechas, en particular Álvaro Uribe, que llegó a aparecer como el nar narcotraficante número 82 de Colombia en una lista elaborada por la propia agencia de inteligencia de defensa del gobierno estadounidense. En Palestina, esta semana hemos vivido una frágil calma o ausencia de guerra total, a la que difícilmente podemos llamar paz. En Cisjordania han continuado los atentados de todo tipo contra los nativos palestinos tanto por parte de las fuerzas militares de la entidad como por parte de los colonos mal llamados civiles, con ataques a agricultores palestinos y quema de olivos y vehículos particulares. En Gaza ha habido nuevas violaciones del alto fuego por parte de las fuerzas israelíes, que todavía siguen sin retirarse de una buena parte de la franja. Las brigadas Abu Ali Mustafa, unidad militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina, han hecho entrega del cuerpo de un soldado del régimen sionista, que todavía se encontraba en su poder. Recordamos que por cada cadáver de militar, activo o reservista israelí que la resistencia palestina entregue, Israel debe entregar el de 15 palestinos, civiles o militares, lo que da una idea de la enorme desproporción en cuanto a la retención de cuerpos sin vida entre las fuerzas invasoras y las de la resistencia del pueblo invadido. Israel hasta el momento está cumpliendo este punto del acuerdo, solamente en su parte numérica, ya que los cuerpos de los mártires palestinos se están entregando sin identificar, y algunos no son identificables debido al estado de deterioro o la ausencia de objetos personales. Los médicos gazatíes, forenses que han sobrevivido al genocidio están realizando una labor de identificación de cuerpos sin vida con la ayuda de los familiares. En muchos casos las identificaciones se realizan en una sala cerrada y viendo detalles de los cuerpos en una pantalla por videoconferencia, entre otras razones para evitar la propagación de enfermedades. El miércoles tuvieron que ser enterrados en una fosa común en Deir el Balá, 54 gazatíes debido a la imposibilidad de identificarlos. En Líbano, Israel ha realizado varios bombardeos en ciudades del sur como parte de sus intentos por evitar que la resistencia libanesa se fortalezca. Consciente Israel de su inferioridad militar en los combates terrestres cada vez que se atreve a pisar el país del Cedro. Últimamente solo puede dedicarse a bombardeos desde el aire. En la vecina Siria, este sábado, Israel ha realizado una nueva incursión por la región de Cuneitra sin encontrar la más mínima oposición de las fuerzas de la Seguridad General de HTS, la antigua marca de Al-Qaeda en Siria, que ahora gobierna el país, demasiado ocupados en secuestrar mujeres alahuitas, profanar iglesias cristianas y otros quehaceres propios del grupo terrorista que son. El nuevo régimen, aunque quisiera, no tiene armamento pesado ni la más mínima capacidad para disuadir al régimen israelí, pues este destruyó todo el armamento estratégico sirio en sus almacenes durante las horas siguientes a la caída de la República Árabe Siria en diciembre de 2024. Rusia tiene la llave. Lo veréis, lo veréis todos. Rusia vencerá. Y más nos vale que venza porque las puertas han de dejarse cerradas para que no pasen los bárbaros otra vez. Y Rusia es quien tiene la llave, una llave de historia engalanada. A veces pienso que las sombras se ríen de nosotros, los bostezos del nazismo se ríen de nosotros. Solo Rusia resiste iluminada por un rayo. Otras, sin embargo, pienso que estamos solos con nuestra desidia, que el mundo entero se ha vuelto loco y ya no queda virtud, ni heroicidad, ni salvación posible ante tanta falta de ternura, ante tanto ego egolatrado, ante tanta locura emancipada de los cerebros. Con lo que hemos sido, con lo que hemos imaginado y sostenido, con lo que hemos luchado y convencido para convertirnos en esto, lo veréis, lo veréis todos. Rusia vencerá y más nos vale que venza, porque el mundo necesita abrir las ventanas, necesita respirar, necesita imaginarse de nuevo y solo Rusia tiene la llave, Rusia tiene la llave y va en busca de la cerradura.